Guru gaira utziz haberria, aneta hemen dugu gure bihotz erdia. Glorianita haueniz erdia, izerdia, irratitibabesten dute gure erria, Entzuneizu ebeti, orain Euskal Herria. Orain Euskal Herria, arratxalde hon den hori, hemen gaur, ana eta gloria gara. Buenas tardes a todos y todas desde Uruguay. Esto es Euskal Herria y acá estamos Ana y Gloria. Bien, porque Victoria hoy este no se sentía bien y bueno, no nos está acompañando, así que Vito, te mandamos un beso enorme. Hasta que te mejores. Mucho andivat y recuperate pronto, ¿está? Te esperamos por acá. Bueno, como siempre, antes de arrancar el programa, damos las vías de comunicación, que tenemos el correo de voz. Eh, si querés, decilo tu Glorita, el número. 575-0042. Y luego el correo electrónico, que es orainascalerria.gmail.com. Bueno, recordamos también que eh, este programa se puede escuchar en directo a través de la página web de la radio, www.radio36.com.uy. A las 12.30, 13 horas, eh, hora uruguaya, se escuchan directo, que son las 15.30, 16, o sea, 3 y media, 4 de la tarde, hora de Euskal Herria, y son las 11.30, 12 hora de Argentina, en China no sé qué hora es, pero bueno, pues lo decimos en otro momento. Bueno, y este y, y si no lo pueden escuchar en diferido también porque los compañeros de Ascapena en www.ascapena.or lo cuelgan en, en su página web y también ahora este a partir de la semana pasada, este los compañeros de Apertu www.apertu.or también lo lo cuelgan allá bien ahora sí arrancamos no arrancamos con unos mails que recibimos nos llegó de, el boletín betty aurrera de la euscalechea del centro vasco de general Villegas y anuncian dentro otras muchas cosas es, está muy interesante el boletín que nos, nos envían anuncian este un ciclo de cortometra, cortometrajes cortosmetrajes vascos realizados por nativos o residentes en euskalría y Gimuac, Retoños en Euskera, es un proyecto del Departamento de Cultura del Gobierno Vasco que difunde cortometrajes producidos en Euskadi, apoyando a los realizadores que trabajan en el mundo del corto cortometraje de ficción, de animación y experimentales. Muy bien, otra información que queríamos compartir con ustedes antes de arrancar con las noticias de la semana es sobre una jornada sobre el libertador Navarro, Xavier Mina y Euskal Herria en México. La figura de Libertador Navarro Xavier Mina y la realidad de su país de origen, Euskal Herria, son los ejes de unas jornadas organizadas por la diáspora vasca en México, donde ese nombre clave, eh, es clave en la independencia del país norteamericano, aún hoy en día es recordado. Sí, eh, creo que en esas jornadas este, va a estar presente el abogado Joseba Agudo, dando una charla o algo. No tengo bien la información detallada, pero algo leí por ahí. Bueno, eh, ahora sí nos vamos a empezar con la marcha del, del curso político en Euskal Herria. Eh, cabe en primer lugar hacer referencia a una noticia que ya anunciábamos el sábado pasado y que se refería a un homenaje que se realizaría ese mismo sábado en el frontón de Hernani en recuerdo a los budagris fallecidos bueno, a este respecto a las noticias de la semana, comenzaban con el anuncio de que la Archanza se ensaña contra un pueblo que recuerda sus muertos porque hubo cuatro detenidos personas contusionadas y todo un pueblo indignado, ese fue el balance de la brutal actuación de la Archanza una policía autonómica que tomó el pueblo y se ensañó contra los Naturales de Hernani y los pobladores de Hernani Por el mero hecho de pasear por sus calles Y cantar en recuerdo de los fallecidos El acto en recuerdo de los 21 eh, Hernaniarras fallecidos Por la represión Tiene dos décadas de historia sin vetos ni impedimentos Hasta ayer O sea, hasta el sábado el pasado, pasado. pasado Sí, es verdad que el sábado seamos referencia a esa noticia que, que iba a pasar ese día, ¿no? Luego el pasado 28 de octubre desde Parralde, es Iparralde, que son los territorios eh, vascos que están al norte, que están actualmente bajo el dominio del Estado francés y nos llegan noticias de allí que Nos dicen que el, el reto de cristalizar la opción de la autonomía se hizo patente en Bayona. El primer foro, Autonomía ERAIQI, que se ha celebrado estos dos últimos días en Bayona, ha realzado el debate sobre la institu institucionalización de los tres territorios vascos bajo administración francesa. Más allá de la demanda de un departamento propio, esta vez del prisma de la autonomía. Todos coincidieron en que la petición del reconocimiento de la PURDI, Nafarroa, Vera y Zuberoa, que son las tres provincias que se encuentran en el estado, en el estado francés, perdón, a través de una entidad institucional propia, es un debate que viene desde muy lejos, por lo menos desde que el diputado Joseph Garat reclamara en vano que la estructuración territorial tras la revolución de 1789 tuviese a bien crear un departamento vasco. Aunque lógicamente esta estructura fue mencionada en las intervenciones por tratarse de una reivindicación presente en el debate político de estos últimos años, el objetivo del foro era reflexionar y a poder ser, <coughs> perdón, avanzar en la demanda del reconocimiento institucional, pero a través de otro estatutus político, el de la autonomía. Los artzales esbozaron con más o menos claridad la posición de sus partidos respecto a la autonomía, si bien dejaron claro que el objetivo último para todos el de es el de una escalerilla soberana. Autonomía Eraiki enviará hacia la Comisión Baladour y al presidente Nicolás Sarkozy una moción a la que se han adherido AB, Batasuna y EA. En la misma se pide la modificación de la Constitución para que el Estado francés ratifique la Carta de las Lenguas Minoritarias, la inscripción en dicha Constitución de reconocimiento de las minorías nacionales y de los territorios de la República, instaurar instituciones políticas de tipo autonómico con competencias amplias y elegidas por sufragio universal finalmente solicitan que se abran conversaciones con las fuerzas vivas y los agentes de la vida política de ypar euzcaría o sea de la eus buscarría norte para que se organice un debate público sobre el nivel institucional que a su juicio en el actual panorama de construcción europea es el que más sentido presenta la autonomía como colofón del mencionado debate los firmantes de la moción proponen la celebración de un referéndum Bien, pasando ahora noticias que tienen que ver con Euskal o vendría a ser Euskal Sur, que son los territorios que están bajo dominio del Estado español, y más concretamente a la vida política de la comunidad autónoma vasca, las noticias del pasado domingo nos decían que IMAS declaraba que la prioridad del PNV es deslegitimar a la izquierda verticale. El presidente del Colegio Directivo del Partido Nacionalista Vasco, Josu Yoni Mas, volvió ayer a la primera línea de la actividad política para proclamar en Sabinechea que la tarea histórica del nacionalismo de Yelkide es ser el abanderado en la deslegitimación de ETA, de Batasuna y de su mundo, subrayando con fuerza ante un grupo de Gugar y Sertzales que los fines de la izquierda berzale no son los nuestros. El político de Sumárraga incidió indicó en que esos que llaman su patria no es la nuestra. No, la patria de ellos es el capital, pero bueno. Y también en lo que tiene que ver con la comunidad autónoma vasca, Gara informaba durante la semana que el ACUA no cejará en su intento de buscar un acuerdo con Zapatero. La portavoz del gobierno del agua miren Azcárate, destacó ayer que el Ejecutivo no cejará en su intento de buscar el acuerdo entre el Endacari y José Luis Rodríguez Zapatero, que constituye el inicio de la hoja de ruta planteada por Juan José Ibarretche. Azcárate destacó la necesidad de ir por pasos y que cuando se recorra un tramo se decida cómo será el siguiente. No sabemos si estaba hablando... <risa> A ver, de la hoja de ruto del tren de alta velocidad, pero bueno, dale. Respecto a estas declaraciones de Yosuyon, Fernando Barrena decía que de esta manera y más revela muy bien cuál es el proyecto real del Partido Nacional y Tabasco, que es España. Un día después de que el presidente del Consejo Directivo del PNV, y más indicara a su formación que la prioridad inmediata debe ser el de abanderar la deslegitimación de ETA, Batasuna y su mundo de intolerancia, Fernando Barrena compareció como compañía de Marije Fuyahondo en Donosti para valorar una semana francamente reveladora en la que... A su juicio, se ha evidenciado cuál es la hoja de ruta del PNV, que es España, ¿no? El político Navarro consideró que es la práctica política la que, a pesar del discurso adornado de tintes soberanistas de Ibarreche, evidencia el proyecto real del Partido Nacionalista Vasco. Un propósito que, entiende, se ha visto de forma clara con el apoyo otorgado al Partido Socialista Obrero Español en el Congreso para la aprobación de los presupuestos españoles o con la práctica represiva contra la izquierda adversaria, en esta ocasión, eh, el pasado fin de semana, en Hernani, por ejemplo. Es curioso, decían, que para ser dos partidos que ante los medios de comunicación y la opinión pública se llevan tan mal... ¿Con qué facilidad llegan a acuerdos en cuanto a negocios, a repartos de pastel y a cuanto a acordar esquemas de represión contra la izquierda de Versailles, afirmó Barrena, citando la aprobación de las cuentas españolas? Barrena denunció cómo, con el consentimiento de los presupuestos, el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Nacionalista Vasco se han repartido el pastel del tren de alta velocidad tramo a tramo, definiendo así qué empresa de confianza construiría el tren en cada tramo. Sí, esto era lo que hacía referencia cuando decía que, no sabemos si estaba diciendo de... El tramo a tramo de que, que decía recién, ¿no? Eh, y bueno y el miércoles pasado, y en referencia a lo que anunciábamos el sábado anterior en este programa y en lo que tiene que ver con el juicio contra el diálogo político, el Tribunal Supremo Superior de Justicia del País Vasco eh, ha decidido abrir juicio oral contra Arnaldo Otegi, Fernando Barrena, Juan José Petricorena, Rufi Echeverría y Olat Doña Beitía por un presunto delito de desobediencia y contra Juan José Ibarrete, Pachi López y Rodolfo Ares como colaboradores necesarios. Eh Juan José Ibarretxe vendría a ser en el Mendakari, el presidente de la Comunidad Autónoma Vasca, eh, que es del Partido Nacionalista Vasco. Pachi López y Rodolfo Ares que serían del Partido Socialista de Euskadi, o sea, de del Partido Socialista Obrero Español en Euskadi. De esta forma, la persecución judicial contra Batasuna acaba arrastrando a Arlenda al banquillo de los acusados. Y en referencia a juicio contra el diálogo político, Iñaki Hiriondo, en su artículo de opinión publicado en Gara, dice que con motivo de la reciente presentación de la hoja de ruta de Arlenda el sindicato ELA hizo un repaso de las veces que el gobierno del LACUA se ha puesto... Gallito anunciando la adopción de medidas drásticas ante los poderes del Estado y todas acaban igual, con el Ejecutivo Autonómico quedándose en el enérgico discurso pero sin pasar a la acción. La portavoz del Ejecutivo Autonómico, Miren Azcárate, dijo con acierto que este es ya un juicio contra la sociedad vasca. Ahora la pregunta es, ¿debe la sociedad vasca sentarse en un banquillo al que le han llevado un jurista elevado por el Partido Popular a magistrado del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco El foro de Hermua y Dignidad y Justicia, el gobierno del ACUA ha, ha clamado contra la ley de partidos, pero la cumple, la hace cumplir y los partidos que lo conforman sacan tajado de ella. El gobierno del ACUA critica a la Audiencia Nacional, los partidos que lo conforman piden su disolución y el Departamento de Interior no para de enviar informes para encausar a cientos de vascos el gobierno del ACUA, ya ha hecho todos los discursos posibles contra el Tribunal Supremo de Justicia del País Vasco. ¿Cuáles van a ser los hechos? Decía esto en su artículo de opinión eh, Iñaki Iriondo, ¿no? Exactamente. Y bueno, desde el jueves, en referencia a este tema, nos llega noticias de que Ibarreche decía «A veces pienso que en Euskadi todo es ilegal, delictivo». Desde México, donde se encontraba en visita oficial, Juan José Ibarreche valoró con desazón la noticia de que deberá compartir banquillo con otros siete dirigentes del Partido Socialista Obrero Español y la izquierda pertsale por mantener reuniones políticas. Tras denunciar que negar el diálogo es negar la solución, Lacari lamentó que «a veces pienso que en Euskadi todo es ilegal, incluso delicti delictivo». Reiteró que piensa seguir hablando con todos. Y sí, justamente respecto a esto, el profesor César Arrondo de la Universidad Nacional de La Plata nos hacía llegar eh, un a través de un correo su artículo de opinión donde, dentro donde, de entre otras cosas, decía Es importante, el Lendakari, que sea usted quien a partir de una atinada reflexión haya llegado a la conclusión de que en Euskadi todo es ilegal. En ese sentido, nuestro pueblo se encuentra permanentemente sometido a los caprichos del Estado español, el cual, en nombre de la Constitución y las leyes, cumple el rol permanente de gendarme sobre la nación vasca, impidiendo su desarrollo como sujeto de derecho y, consecuentemente, a poder decidir su futuro. Es esa sí, <risa> es parte de la aplicación de la ley española que en Euskadi se han ilegalizado y enjuiciado a periódicos, partidos políticos, manifestaciones, asambleas, miembros del colectivo de electos de Udalvilsa, milit militantes de diferentes partidos abertzales, colectivos sociales y culturales, el documento vasco ENA, y las posibilidades de consultar al pueblo vasco. Lo que nos duele como vascos es que muchas veces son miembros del campo vasco-bertsale quienes comparten o justifican alguna de estas acciones de ileg ilegalización que lleva adelante el nacionalismo constitucional español, como por ejemplo cuando se discutió en la diáspora sobre la legalidad del documento de identidad vasco ENA. Sí, y finalizaba eh, César Arrondo su reflexión Diciendo, le comento el Dakari que me emociona como nieto de un, un humilde vasco exiliado en el siglo XIX a estas tierras argentinas como consecuencia de la pérdida de las leyes viejas que ambos concluyamos que en Euskadi todo es ilegal. No, lamentablemente a algunos les lleva más tiempo llegar a la conclusión, pero bueno. Finalmente, hoy en Gara aparecían eh, declaraciones de Fernando Barrena resaltando que incluso el Partido Socialista Obrero Español sufre ahora su ley de partidos. La apertura del juicio contra las reuniones entre partidos e instituciones de la que hacíamos mención constata que la vida política vasca está com completamente intervenida. Así lo denunció Fernando Barrena que puso el foco sobre una situación kafkiana. Porque dos representantes del Partido Socialista Obrero Español, como son Pachi López y Rodolfo Ares, van a ser sentados en el banquillo por una ley de partidos que respaldaron primero y que se negaron a cambiar luego. Sí, esto esto es increíble. Realmente kafkiano, como decían. Cambiando ahora la noticia y a mes y medio del séptimo congreso de Eusko Alcatrazuna, todo parece indicar que su presidenta, Begoña Rasti, no optará la reelección. Su decisión aún no ha sido comunicada oficialmente, pero ayer realizó unas declaraciones que van marcando el camino. Errasti carecería de apoyos internos suficientes para ser elegida. Sus actuaciones en este mandato le han restado respaldo dentro de los órganos de dirección del partido. Si sí, el relevo de Errasti podría abrir el camino a buscar una dirección de consenso en Euskal Cartazuna. Los movimientos internos en ese sentido son todavía incipientes a falta de conocer la decisión final de Begoña Errasti. Pero entre las personas que podrían presidir la ejecutiva suena con fuerza el nombre de José Vazcárraga. Bien, del gara de ayer, de viernes, eh, nos llega la noticia de que Acción Nacionalista Vasca confirmó ayer que concurría a los próximos comicios españoles para llevar el clamor de la independencia alto y claro a España. Cargos electos de Acción Nacionalista Vasca comparecieron en Donosti junto al presidente y al secretario general de la formación, Kepa Bresi Artúa y Charlie González, respectivamente, para dar a conocer el manifiesto Guk Euskal Nacioa Independencia. Los representantes de Acción, en Acción Nacionalista Vasca han confirmado que la formación Equinzale concurrirá a los próximos comicios españoles en marzo de 2008 para llevar el clamor de la independencia a España y para decir alto y claro que Euskal Herria es una nación y como tal le corresponden sus derechos. Sí, y vamos ahora a dejar para el final del programa eh, la lectura de la proclama que hacía Acción Nacionalista Vasca. que Es, es muy linda. Y bueno, ahora vamos a, a pasar a hablar de Un poco de los de, de de las, de las detenciones presos, que está, hubieron detenciones. esta semana y de la situación de los presos y presas políticas vascas. El pasado sábado dábamos la noticia que el movimiento Pro Amnistía denunciaba que la operación judicial realizada la semana anterior en Guecho y Berango no tenía base jurídica, como se reflejaba en el auto de ingreso en prisión dictado por los, contra los siete jóvenes arrestados. Uno de ellos... Eh, actualmente se encuentra en libertad bajo fianza con hechos sin probar ni especificar la fecha por ello calificaron la redada como prefabricada en el despacho del ministro de interior español, Alfredo Pérez Rubalcaba. Y lamentablemente del día 30 de octubre se daba otra operación policial en el Donosti que culminaría con 7 arrestos. El ministerio del interior español trató de justificar con unas imprecisas fotografías el operativo saldado con la detención de 7 jóvenes en Donosti por parte de la policía española Tras los registros, que se realizaron en sus domicilios y en el bar Urcamendi de la parte vieja, se presentaron como pruebas delictivas panfletos contra el tren de alta velocidad o DVDs de Segui. Estas fuentes calificaron este operativo como el tercer golpe a la estructura de la cale borroca. La policía española detuvo durante la madrugada a siete jóvenes de los tierras por orden del juez de la Audiencia Nacional Española, Fernando grande Lasca. En concreto, los arrestados son Miquel Arrete, John Sardón, Unai Pérez, Peyo Lamarca, Ecaiz de Ibero, Egoi alberdi y Julen Garmendia, según confirmaba eh, Azcatasuna. Las detenciones se desarrollaron en sus domicilios situados en los barrios de Guía, Inchaurrondo, Herrera, Añorga... Benta Berri y Amara Zaharra respectivamente, todo estos son barrios de Donosti no, y de San sí, sí. Sebastián. En el caso de Garmendia, este fue detenido en el barrio de Ama Amara Berri, en el domicilio de su compañera y posteriormente fue llevado a su vivienda de Loyola para proceder al registro. La formación municipal de Acción Nacionalista Vasca presentó una moción en la que se solicita la puesta en libertad de los jóvenes, así como la necesidad de trabajar en favor de la palabra y la decisión de este país. Y jueves, en referencia a estas detenciones, las noticias nos decían que el juez Marlaska no acepta las medidas contra la tortura solicitadas por la defensa. Los jóvenes de Honostiarras, arrestados por la policía española, continúan incomunicados en dependencias madrileñas. Pese a que la defensa solicitó medidas para evitar malos tratos, el juez, el juez Grande Marlasca no ha considerado la demanda porque hay mecanismo para ello, dice. Sí, sabemos que lo que pasa en las ideas de incomunicación y finalmente, y a este respecto, el gara de hoy nos anuncia que tras la operación policial del martes, Marlasca decreta contra cinco jóvenes prisión incomunicada. Eh, esto es preocupante, ¿no? que sigan incomunicados los jóvenes. El juez Grande Marlaska envió ayer, anoche, a prisión a cinco de los detenidos el pasado martes en Donostia para quienes ha prorrogado el régimen de incomunicación. Los otros dos jóvenes fueron puestos en libertad sin cargos. Los siete detenidos en la madrugada del martes por la policía española en Donostia comparecieron durante la jornada de ayer, viernes, en la Audiencia Nacional a partir de las 16 horas, sin la asistencia de sus abogados de confianza. Según agencias de información, Grande marlasca ha resuelto prorrogar la incomunicación mientras se practica una serie de diligencias de investigación. Lo cual da para pensar muchas cosas, ¿no? Bueno... En el correo de esa semana nos enteramos también que el, fue levantado el aislamiento a Ainhoa Mujica tras la lucha de los presos de Soto Re, del Real. La dirección de la prisión de Soto del Real ha levantado el régimen de aislamiento que habían impuesto a la prisionera política Ainhoa Mujica. La decisión se produce después de la lucha que han venido manteniendo en las últimas semanas los presos vascos en la cárcel madrileña, según comunicó ayer Azcatasuna en un comunicado. El Soto del Real se ha llevado a cabo en los últimos tiempos diferentes iniciativas contra la política de aislamiento y finalmente la dirección del centro ha comunicado a los integrantes del colectivo de presos políticos vascos que da la cuestión por resuelta. Tras la decisión adoptada con Ainhoa Mujica, ya no queda ningún represaliado vasco que deba afrontar el cautiverio en solitario en el Soto del Real. Y también el jueves las noticias decían que el preso político vasco Iñaki Bilbao era hospitalizado en Puerto Real al alcanzar 10 días en huelga de hambre. Fue ingresado en el Hospital Puerto Real de Cádiz a consecuencia de un fallo hepático, otro renal y un cuadro de deshidratación provocados por la huelga de hambre y sed que inició el pasado día 22, según informaba Azcatasuna, para protestar por las duras condiciones a las que son sometidos los presos recluidos en la recién inaugurada cárcel de Puerto 3. Y mientras eh, se suceden las protestas en defensa de los derechos de los presos políticos, reivindicando el estatus político para los prisioneros vascos y en defensa de sus derechos tanto colectivos como individuales. Esta semana volvieron a repetirse las movilizaciones en distintos puntos de Eucalaría. Continuando con el tema y respecto a la cárcel de Puerto 3 que mencionábamos recién, donde se encuentra preso Iñaki Bilbao, las informaciones dicen que la cárcel de Puerto 3 se destaca por el aislamiento extremo, no lleva ni cuatro meses en marcha, pero ya son seis los vascos que han, lle han sido llevados destinados a la recién inaugurada cárcel, una nueva prisión en la que son sometidos a controles permanentes y restricciones continuas de comunicación. Dos de ellos, Unai Parot e Iñaki Bilbao, hospitalizado por la huelga de hambre que recién comentábamos, únicamente tienen contacto con los carceleros. Impresionante. bueno Y en relación a, a este prisionero, Iñaki Bilbao, en el gara de hoy se informa que finalmente y por suerte Iñaki eh, se recupera en el hospital tras dejar la huelga de hambre y de sed. Esto lo podemos leer hoy, hace un rato. El preso natural de lesama Iñaki Bilbao, se recupera favorablemente en el hospital de Puerto Real tras abandonar la huelga de hambre y sed mantenida desde el 22 de octubre en denuncia de las condiciones carcelarias, según confirmado Gara a los abogados que le visitaron. Tras perder cerca de 10 kilos de peso y ser hospitalizado con problemas hepáticos el miércoles, ...el precio Iñaki, Bilbao y Cochea... ...se recupera ahora lenta pero favorablemente... ...en una habitación del Hospital Galitano de Puerto del Real. Sí, ayer eh, parece que pudo ser visitado... ...durante cerca de una hora por sus abogados... ...y por un médico de confianza. Los abogados confirmaron además que motivo de la protesta... ...como avanzó Azcatasuna el miércoles... ...y pese a las tergivizaciones de otros medios... ...era denunciar las medidas impuestas en esta nueva cárcel... ...y en concreto imposiciones arbitrarias... ...como la de ponerse en pie durante los recuentos... ...o pasar cacheados diarios... ...hasta por tres métodos distintos... Y Bilbao sitúa además esta protesta como una iniciativa en favor del reconocimiento del estatus político de los presos vascos. La cárcel de Puerto Tercero, que se inauguró en junio, ha motivado ya numerosas denuncias, sobre todo en el módulo de aislamiento. Bueno, ahora vamos a, a, a pasar a la canción del día de hoy, que se llama Kea y que es del grupo Curaya. Pero antes, Anita nos va a leer la traducción y después Fefe va a poner la canción, ¿sí? En Kea, que se llama el grupo se llama Curaya... Y tiene que ver con todas estas detenciones y con todas la, las medias cuando, represivas, ¿no? De los estados hacia el pueblo le, Leo la letra, ya se va a poder percibir esto. ¿Qué significa humo? Y dice así. Rompemos los espejos para enseñar nuestra cara. Hemos descubierto el cielo para reírnos de los guardias. Nos dan fuego y en vez de quemarnos, nos convertimos en humo molestando a los ojos, amenazando la respiración, provocando la tos. Siempre encontrarán humo. Contra los símbolos del paraíso, humo. Y siempre preparados para encender humo. Las sombras que estos producen, humo. Nos dan fuego y en vez de quemarnos, nos convertimos en humo molestando a los ojos, amenazando la respiración, ahogándolos por la tos. Si me quemas, no podrás respirar. Ahora y sí, vamos sabiendo. al tema. Bien, continuamos entonces y ahora vamos a pasar a hablar un poco de sobre la ley de, de memoria histórica y de todas las las huellas, las marcas que deja, que ¿no? 30 años de dictadura en, en un pueblo. Familiares de fusilados durante el franquismo muestran su malestar ante el arzobispado de Iruña. Los familiares de los de las víctimas del franquismo mostraron su descontento por el acto de beatificación que estaba teniendo el lugar en Roma. El encuentro ante el al, al arzobispado de Iruña fue un reconocimiento a aquellas personas que la iglesia ha vuelto a obviar. Esto este fue porque en realidad en Roma se hizo un acto de, de beatificación, ¿no? Sí, ahora eh, sobre el final de, de estas noticias vamos a desarrollar un poquito más esto. Y, eh, pero que quede claro que entonces protestaron ante el asobispado de Iruñé también, ¿no? Eh, las víctimas de franquismo se movilizaron contra la impunidad. La ley de memoria histórica... Eh, que fue aprobada en, en el Congreso Español por el apoyo, entre otras, de las formaciones políticas vascas eh, allí representadas. Las víctimas del franquismo y de la represión posterior han salido a la calle para mostrar su rechazo a lo que denominan modelo español de impunidad. Porque esta ley de memoria histórica que fue aprobada por la mayoría del Congreso Español tiene... Eh, Están todos de acuerdo, menos realmente quienes sufrieron, ¿no? Quienes fueron las víctimas directas y sus familiares de la represión franquista. de la represión Franco, sí. Nos llegaban noticias de Gares también en torno a esto, del pueblo de Gares. donde eh, Gares es Puente la Reina, ¿no? Porque ah, exactamente. Gares... En Navarra. En Navarra, y cerquita de Mendigorría. ¡Opa, Navarra! <risa> <risa> Dale. Por otro lado, el Pleno del Ayuntamiento de Gares ha aprobado una moción de acción nacionalista vasca para revocar y dejar sin efecto el título de hijo predilecto y adoptivo de la localidad al dictador Francisco Franco. Lo hizo con los votos de Acción Nacionalista Vasca y Agrupación Puentesina, Froncite en total, y la abstención de los cuatro de Siménez de Rada. Sí, tendrían que tomar ejemplos muchos, aunque algunos aspectos de estos vienen eh, en esta ley de memoria histórica. Eh, una ley que más que añadir... Eh, O sea, que deberá añadir al debe del Estado español eh, con Euskalarría una vez más, ¿no? Porque las organizaciones sociales y políticas que trabajan en Euskalarría en favor de la recuperación de la memoria de las víctimas del régimen franquista y de la represión que éste generó, no han visto reflejadas sus demandas en esta ley y tampoco las víctimas y sus familiares encuentran en esta norma la verdad, la justicia y la reparación que llevan tantos años reclamando. El final del debate parlamentario con el que el Estado español se ha dotado de una denominada ley de memoria histórica, ha llegado envuelto en críticas de quienes debieran haber sido sus principales beneficiarios y sin embargo han visto que este texto legal ha dejado sus expectativas frustradas. Y mientras la iglesia católica española, que el pasado domingo llevó a decenas de miles de personas a la plaza de San Pedro, celebraba la beatificación de 498 fallecidos, el Guernica de Picasso rodaba por los suelos. Era todo un símbolo de la forma en que la jerarquía católica estaba tratando a las víctimas del franquismo. El Vaticano, que llegó a denominar a los nuevos beatos mártires del siglo XX, y dio cobijo a una ceremonia multitudinaria a la que acudieron alrededor de 50.000 ciudadanos procedentes del Estado español, negaba el carácter político de este acto. Pero la plaza de San Pedro resumó política y enfrentamiento, no solo por la unilateralidad de las víctimas homenajeadas, también... O tal vez por eso mismo, muchas de las pancartas y atuendos que mostraron los asistentes tenían un claro tono de reivindicación del alzamiento franquista y del régimen en el que dio comienzo. Y fueron abundantes las banderas españolas preconstitucionales, o franquistas, y los yugos y flechas que son símbolos de la falange. Sí, en ese marco, se hacía difícil entender la presencia del ministro de Exteriores Español Miguel Ángel moratín Morantinos en representación oficial del Ejecutivo del Partido Socialista Europeo Español. Por eso, la reproducción del emblemático Guernica, pintado por Pablo Picasso, pisoteado en las calles de Roma, es una imagen significativa de cómo pueden reabrir heridas cuando la memoria se utiliza para objetivos distintos a los de conocer la verdad y procurar reparación a las víctimas. Los grandes medios apenas recogieron el hecho y muchos menos los españoles, interesados sobre todo en vaciar de significación política la ceremonia del Vaticano. Miembros del grupo italiano Militant colocaron en las puertas de una iglesia de Opus Dei una pancarta y la reproducción de varios fragmentos del famoso cuadro que refleja la destrucción causada por la aviación nazi en Guernica. La pancarta expresaba claramente el motivo de la protesta, que asesinado, torturado y explotado no puede ser beato. Algunos de los fieles que acaban de asistir a una misa en el templo también fueron rotundos al inquirparles, lo que dio lugar a algunos enfrentamientos verbales, vivas a Franco y algo más que eh, cantos de... Que, ¿eh? Y algún enfrentamiento físico también, perdón. Bien, entonces antes de cerrar, leemos unas noticias que tienen que ver eh, con solidaridad con el País Vasco, y esta es una noticia que le podemos leer en la página de Escapena donde se denuncia la situación de excepción en Euskal Herria desde país el país catalán e Italia. De las palabras a los hechos son muchos los pueblos, organizaciones y personas que día a día erosionan la imagen de estados modernos y democráticos a esas dos naciones construidas a fuego y espada, España y Francia. La pasada semana se ha dado muestra de ello una vez más desde el frente de la prisión de Renés, desde la Plaque de Saint-Jeum de Barcelona y desde bolonia y Friul. Y una vez más, Italia esta semana ha tenido trabajo doble gracias al Estado español, Primero, antifascistas italianos tuvieron que hacer frente a la, la en Roma a los católicos apostólicos y romanos españoles que acudieron a la beatificación de los 498 martes de la República, re reivindicando así la reaccionaria Santa Cruzada en la que tuvieron un papel destacado dejando sin beatificación ni recuerdo ni nada a los curas asesinados por los franquistas en el alzamiento fascista. En Italia, los grupos de solidaridad hacia Oscar Herría van desde Roma a Friul pasando por bolonia Torino, Tarante o Milano y son compartidos por militantes de la práctica totalidad de organizaciones de izquierda. Bueno, y ahora sí, para finalizar, vamos a leer el manifiesto que tenemos pendiente de leer, el manifiesto de acción nacionalista vasca, eh, que dice lo siguiente. 1512-2012, 500 años de invasión española, 500 años, 500 razones para que vascos y vascas rompamos las cadenas del sometimiento y abramos las puertas a la independencia. La historia nos ha demostrado que la dependencia impuesta nos ha perjudicado severamente y que solo siendo dueñas y dueños de nuestro presente podremos desarrollar libremente nuestro futuro que como pueblo nos corresponde. Nos niegan nuestra identidad, nos desprecian y nos cierran el camino de la libre determinación para hacernos desaparecer como nación. Somos la nación vasca y no renunciaremos a ella aunque España y Francia nos corten las alas. Fuimos independientes en la farroa hasta que nos mutilaron y nos dejaron sin Estado. Y después... Nos despojaron de nuestros fueros, últimos vestigios de libertad. Desde entonces, solo nos quieren sum sumidos en la grande España y fraterna Francia, gestionando las migajas del regionalismo descentralizado. Nos niegan una autonomía donde se garantice el derecho a decidir de vascas y vascos, y evidentemente repudian la oportunidad histórica de ofrecer a este pueblo la solución política a un conflicto que va a cumplir 500 años. No hay otro camino, el de ellos es el abismo. No tienen el mínimo derecho de negar a Euskal Herria la legitimidad de decidir libremente. En, nuestra man, en nuestras manos está el mañana, porque somos la llave que abrirá las puertas a la independencia sin permiso alguno. Nuestros ascendientes sabían que la única fórmula para no caer en el sometimiento foráneo era la creación de un Estado propio. Por eso, a lo largo de los siglos, se aferraron a la independencia. hoy, En pleno siglo XXI nos encontramos ante el mismo dilema, pero con la lección bien aprendida. Por eso, proclamamos un sí rotundo a la independencia. Tenemos que crear nuestro propio Estado y en ese camino marcaremos nuestros pasos. Es la mejor manera de plasmar el poder de la sociedad vasca. Nuestra identidad, la lengua navarro, la cultura vasca y la construcción de un modelo social desde la izquierda estarán amparadas bajo el techo del nuevo Estado, ya que la independencia traerá la libertad. Gracias a la independencia dejaremos atrás la dura y cruel humillación del vasallaje, abriremos las puertas de la igualdad y de la justicia para con los pueblos, tendremos nuestro espacio en el mundo y nuestro deseo se convertirá en realidad. Por eso, optamos por la independencia y por la creación del Estado Vasco. De igual forma, reclamamos la igualdad de oportunidades para todos los proyectos políticos, incluido los independentistas. La independencia tiene que estar presente en todos los escenarios políticos. Por eso la importancia de las próximas elecciones y legalizar Escoa Bertzale XV, Acción Nacionalista Vasca, o prohibir su participación, sería conculcar los derechos de todos y todas las independentistas. Solo la actuación unitaria de todos y todos los independentistas garantizará el futuro de la Nación Vasca y su independencia. Ha llegado la hora de dar nuevos pasos. Vamos. Bueno, Wassen, nos vamos nosotros sí, también hacia la independencia. J.K., Independencia Arte... Euskal Presoak etsera et Bien. Eh, y hoy que no esta victoria, o sea, una tascata azuna. Bien, ahorita. Bueno, <risa> mucho anibat, abur.